Navarra, pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alabeda y Ratia, aquí comienza Ordago Navarra. ...Rachaldeón Laguna, que taongi etorri berriro, gurei, racha yora... ...hordago Navarra, enxuten, arizarete. Bienvenidas, amigas y amigos, un miércoles más... ...a estas ondas soberanas y revolucionarias navarras. Estamos dispuestos a llevar a cabo nuestra revolución... ...por deber histórico, social y económico... Tenemos cuanto antes que abandonar el barco de la Armada Vencible española... ...si no queremos seguir pagando con nuestro trabajo y dinero... ...los agujeros de la incapacidad de gestión manifiesta de los políticos de la Corte. Un país donde una baldosa de una inacabada ciudad de la cultura... ...cuesta más que el sueldo de un bibliotecario. Un país que ha despilfarrado millones de euros en obras culturales... ...aeropuertos inservibles, andenes donde no paran los trenes... ...urbanizaciones sin urbanizar un país que vende bombas de racimo y granadas para matar negros en África y después sus expresidentas lavan su imagen colaborando con asociaciones benéficas africanas. <risa> Millones de euros de los bolsillos navarros que pasan a manos de los corruptos profesionales españoles. Millones de euros navarros que contribuyen al enriquecimiento fraudulento de las mismas familias que siguen dominando a Navarra y también a los españoles. Un país donde la incultura es la política que los gobiernos practican para seguir junto con la ayuda de la Iglesia dominando a su pueblo. Un país que ha desperdiciado la oportunidad que Europa le dio y que ha sido incapaz de construir un tejido industrial y ha desperdiciado la posibilidad de que los fondos europeos les ofrecieron para modernizar un atrasado país. Un país lleno de mafiosos, bancos estafadores, empresarios explotadores, cristianos que machacan al prójimo y políticos corruptos que encima son aclamados en la vida y en la muerte. En definitiva, un país que no es el nuestro y del que queremos huir lo antes posible. Nos alegramos que en Cataluña se haya creado la Asamblea Nacional Catalana y que su hoja de ruta esté tan claramente reflejada, la fecha del 2014, como el año de la Declaración de la Independencia. Mientras, en nuestro país seguimos empecinados en mantener la política del pacto, que se ha mostrado totalmente ineficaz en este último siglo para la consecución de la independencia. Es por eso que este programa es revolucionario, puesto que nace de la base clara y rotunda de que los vascos tenemos un estado llamado Navarra y solo somos nosotros los que tenemos que activarlo para que los gobiernos de España y Francia abandonen nuestros territorios y podamos ser nosotros los que construyamos nuestro futuro. De lo contrario, seguiremos financiando con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo la corrupta cultura española y la inhumana política económica que solo los españoles saben aplicar. Esto es Ordago Navarra. Comenzamos. Power to the little people. Lautada y Aramayo, 107.4. La Rioja Treviño, 107.7. Ayara Miñak Irratia, 96.5. Sacana 90.6 A la vez y ratían. Astearen Crónica. Crónica de la Semana. Entramos con esta música tan alegre Que nos levanta el cuerpo y nos levanta el ánimo Para seguir en la brecha y en este Hordago Navarra que estás escuchando En el día de hoy Y nos vamos con esta nuestra sección Que es la crónica de la semana Y volvemos otra vez como la semana anterior Con nuestro compañero Arriola Elcano Que está al otro lado del teléfono Arriola, racha León Arracha León Bueno, pues nada, los micrófonos son tuyos Adelante Escaricasco Divide y vencerás Siempre ha sido su lema ...y coincidiendo con tal lema... ...el siempre triste y desadentador cainismo... ...tan propio de los vascos o de los navarros... ...como ustedes prefieran... ...la solución a la desunión es la acumulación de fuerzas... ...una salida que preconizó ya desde los años 80... ...un puñado de militantes de la Navarra Occidental... ...se inspiraron en las palabras de Telesforo Monzón... ...siempre tan preocupado por aquel jarrón roto... ...y aún pendiente de recomponer... El viejo Monzón, claro está, hablaba de territorios. No podía comprender que la Navarra occidental estuviera desgajada de la Navarra nuclear, esa que algunos llaman la Navarra foral, como tampoco nosotros entendemos que el Bearn esté desgajado de la Bureba. Y entre medias, es decir, entre los averchales sin memoria que piden a gritos crear un Estado vasco y los navarchales que pedimos sacar del congelador a nuestro añorado Estado de Navarra, aparece la figura de don Manuel de Urujo, aquel que allá por 1941 encontrándose en Londres redactó una constitución para nuestro país no fue casual que el ámbito de operatividad de dicha carta magna incluyera esos territorios olvidados consciente o inconscientemente por tantos que se tildan de patriotas y es ahora cuando sólo por defender la navarridad del alto aragón de la vigorra o de la rioja alta nos tachan de medievalistas y además Nos dan una palmadita al hombro con el desprecio de quien mira a un pobre demente. Se diría que nos susurran, anda chaval, dedícate a la poesía. No contentos con tener el país hecho trizas, su estructura política sigue hecha unos zorros. Además de la fractura jurídica de diferentes territorios, a cual más artificial, nos enfrentamos a la división de los políticos en teoría llamados a liberar a nuestro pueblo de sus yugos español y francés. A quienes nos acusan de medievalistas les diría yo que valoramos en su justa medida los esfuerzos que aquellos hombres, en su mayoría independientes de cualquier sigla partidista, hicieron desde mediados de los 80 Las coaliciones que en la actualidad se disputan las migajas de la soberanía española y francesa han llegado a cierto clima de entendimiento que los navarchales valoramos en positivo. Y sin embargo, hay tendencias autodestructivas en nuestra tierra que, lejos de desecharse, encuentran siempre defensores. Más allá de los actos políticos llenos de fervor, más allá de esas caras alegres y apariencia de que estamos muy a gustituo, el virus de la desunión y del frecuente apego al escaño que algunos próceres sufren entorpecen el avance de Navarra hacia la soberanía perdida. Para atajar esos males, hace varios días un puñado de independientes y de defenestrados por la Judicatura española lanzaban un aviso a navegantes en lo que era la presentación de una interesante iniciativa política. Lástima que esa iniciativa partiera desde la izquierda, con la firme intención de poner su izquierdismo a la misma altura que su independentismo. Con frecuencia nos han recordado que un navarro de derechas no puede ser tan independentista como un navarro de izquierdas. Y yo me pregunto, ¿acaso les han preguntado a ellos mismos? ¿Han realizado alguna encuesta a pie de Bachoqui para comprobarlo? ¿Son con Erí? El escocés de Pro, un individuo que nada en la abundancia económica, se entiende, no se caracteriza precisamente por defender la vinculación de Escocia al Reino Unido. Pero acá somos, como siempre, más papistas que el papa, que un papa de izquierdas, claro está. Arriola Elcano para Hordago Navarra. Desde Gasteiz, para la Gran Navarra, Hordago Navarra. y continuamos en este hórdago después de haber escuchado la crónica de la semana de nuestro compañero Arriola Alcano y entramos en la sección como todos los miércoles eh, más interesante, bueno no vamos a poner una encima de otra pero personalmente de las que más nos gustan por la persona con la que hablamos todos los miércoles que es en, bueno como siempre como sabéis ya todos nuestros oyentes eh, Iñaki Sagredo, Iñaki Sagredo, Arrasa León ¿Qué tal Arrasa León? ¿Qué pues, claro tal? Pues nada, como bien he dicho esta es una de mis secciones favoritas porque bueno pues eh, aprendemos mucho como siempre lo decimos Y bueno, pues nada, eh, encantados. Hoy nos vas a hablar, ¿de qué castillo nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del castillo de Ruesta, que está, bueno, en la actual Aragón, próximo a la frontera de Navarra, por la parte de Sangüesa, en la comarca que se llama de Cinco Villas. Y bueno, eh, no está, está prácticamente pegado al pantano de Yesa, o sea, realmente hace un paisaje muy bonito, muy agradable, ¿no? Entonces, bueno, del eh, castillo... Podríamos hablar pues, largo y tendido. Realmente la historia, lo que compete a, a la historia común con Navarra es es bueno es dilatada, pero en una época en que realmente la documentación es escasa. Por lo tanto, lo que tenemos de datos no es que sean bueno un gran número. Pero sí que hay algunas referencias interesantes. ¿no? Por ejemplo, tenemos que el rey de los vascones, el rey de Pamplona, Sancho Garres I, eh, conquista ese castillo. ...a los musulmanes que ya lo tenían en posesión... ...y más adelante en tiempos de Sancho III el Grande el Mayor... ...pues ya figura como tenente en el siglo XI eh, Lope Íñiguez... ¿no? ...ya como como responsable de la fortificación. ¿no? Eh, más datos pues ya no se varían a los diferentes enfrentamientos... ...que hubo más adelante entre los reinos de Navarra y Aragón... ...y como dato curioso pues sabemos que en el año 1366... ...las tropas de Carlos II de Navarra... ...pues conquistan el castillo a los aragoneses... ...y colocan a ella una guarnición... ...de las cuales hacen algunas reparaciones... ...algunas obras en unos muros... ...cerca de la puerta... ...e incluso ponen unas ballestas de gran tamaño... ...para defender la plaza, ¿no?... ...era en el contexto en que es, ...bueno, había unas guerras bastante continuas... ...entre que sería Aragón, Navarra y Castilla... ...y en ese contexto pues se tomó ese castillo de Arrusta... ...y otras fortificaciones como eran fronterizas... ...como eran piernas... Esco y Salvatierra de, de, de Esca que como anécdota se dice que el rey Carlos II en plena asedio perdió una cantidad jugando a los dados ¿no? pues, aburrido quizás, pues echó una partida con algunos responsables que tendría a su lado y perdió a los dados y eso figura la factura de aquella de aquella pérdida ¿no? pero como dato más significativo quizás eh, de esas contiendas del siglo 14 ¿no? Pues había que hablar que figura pues la relación de banderas que se puso en los castillos o pendones del rey de Navarra, ¿no? Exactamente dice la documentación, por poner un pendón en ellos, en los castillos, como nos en esta presente guerra queremos con el reino de Aragón. O sea, realmente ya tenemos las primeras documentaciones medievales que hablan de banderas de Navarra, ¿no? Algo ...que en su día tuvimos una especie de... ...bueno, polémica, vamos a llamarlo entre comillas... ...cuando se hacía alusión de que la bandera de Navarra... ...apenas tenía 100 años, ¿no? Entonces, bueno, dejamos ya el dato referencial medieval... ...y más adelante encontramos otros datos incluso bonitos... ...de cómo se hacían estos estos estandartes... ...y qué materiales usaban. Pero bueno, es interesante, bueno... En ...la referencia a esas conquistas... ...a la colocación de estas banderas... ...y yo os invitaría pues a visitar este pueblo... ...más que todo porque es un lugar realmente parece que está sacado de una película... ...es un despoblado, totalmente... ...pues no hay, no hay quien viva ahí más que un, un albergue... ...porque por ahí pasa el camino de Santiago... ...y es, bueno, hay un pequeño camping... ...y es una forma de, pues, de, de parar a algunos turistas, ¿no?... ...pero el pueblo en sí, que se forma por dos calles longitudinales... ...y un montón de viviendas, pues está totalmente desolado, ¿no?... ...y entonces en la parte más alta del, de la población, o anexa ella están dos impresionantes torres que es lo que queda del castillo, pero que superan los 30 metros de altura, entonces da una imagen mucho más espectacular a lo que es a lo que es el lugar, o el despoblado de Ruesta. Y como, bueno, anécdota número 2 o tres, pues sabemos que voluntarios de del sindicato CGT o, o por ahí van los tiros, pues en su día cogieron el albergue y el camping y su intención pues con voluntarios es arreglar un poco el despoblado. Lo que realmente también resulta curioso es que el castillo fue comprado por unos, unas personas de guipúzcoa creo entender que en su día lo compraron a a los, bueno, a los dueños que tendrían el despoblado y que en estos momentos pues están en esa situación que, que bueno que conocemos ¿no? por unas fotografías antiguas sabemos que incluso tenía muchas más torres de las que hay ahora de la misma altura ...y que desaparecieron pues en los albores de los tiempos, pues pues como pasa todo... ¿no? ...que al final se reutilizan estas construcciones para la fabricación de casas o de, o de iglesias. ¿no? Y esa es un poco la historia que os quería comentar, un castillo que, que yo os invitaría a que lo visitéis... ...porque está en un paraje pues increíble, pegado al pantano de Yesa y desde la lejanía ya se ve sus torres, su silueta y el despoblado y que realmente pues invita invita a la visita a quien se acerque por ahí no sí bueno lo que lo que estamos viendo cuando nos encanta que nos hables de castillos de la zona de aragón Porque mucha gente, aragoya, mejor dicho, como decimos en euskera Mucha gente se queda sorprendida Diciendo, bueno, pero Aragón Pero bueno, estos estos navarros que están pidiendo ahora ¿No? Un poco lo que venía a raíz de lo que ha, ha comentado nuestro compañero en la crónica ¿No? Como que nos estamos sacando de la chistera pues Que Ara, Aragón también son navarros, ¿no? Esto puede llegar a chocar a la gente, ¿no? Pero claro, esto son evidencias De que la zona... Estamos hablando para que la gente se sitúe Digamos, de la provincia de Huesca, ¿no? Prácticamente Eso es eh... Y siempre está esa controversia. Eh, al fin y al cabo hay tendencias, hay historiadores pro-aragoneses o muy aragoneses o, o forofos de los de Aragón que incluso en las páginas web pues documentan castillos que sabemos que la documentación está ahí, que no inventamos nada, como el castillo de Lavarre y otros más, pues que fueron construidos por sancho III el Mayor, rey de Pamplona, rey de Navarra la postre, y que... ...ellos pues no, no dudan en poner como Sánchez III Mayor... ...rey de Aragón, incluso en algunos lados... ...o condado, próximo a Aragón, ¿no? Y dices que bueno, eh, San Juan de la Peña pues pasa otro tanto, ¿no? Eh, no en protagonismo en ningún caso a, a los reyes de Pamplona... ...y en el caso del Castillo de la Barre... ...pues dan la construcción a Sánchez Ramírez, rey de Aragón... ...es un poco esa tendencia quizás de, de marcar esta frontera actual... ...que eso nos pasa como hablamos la semana pasada en La Rioja y nos pasa en otros lugares ¿no? que realmente pues se quita protagonismo a lo navarro para añadir protagonismo a otros reinos que emergieron del navarro nunca hay que olvidarlo el reino de Aragón eh, surgió a través del reino de Pamplona y no fue antes de hecho Sancho Garcés primero el primer rey de los vascones llegaba a sus correrías hasta Voltaña y todos los nobles aragoneses todos los señores aragoneses le seguían a él realmente no es ninguna invención y está está ahí escrito viene eh, un poco eh, has comentado el tema de la bandera de Navarra, porque también hay cierta controversia y como has dicho, se, pues uno de los foralistas están hablando de las cadenas, otros están hablando, ¿no? Eh, se le ponen diferentes dibujos y realmente, bueno, eh, hay, ¿cuál es la, real, la realmente la bandera de Navarra? Nosotros, bueno, tenemos ya un poco ya documentado, pero nos gustaría que un poco la aclararas a, a nuestros oyentes, más o menos cuál es la, la bandera de Navarra y por qué las cadenas quedan totalmente vamos a rinconadas ¿no? el... a rinconadas, bueno el, el, el de las, las cadenas es una invención porque en la Edad Media lo que serían las barras las barras doradas pues se reforjaban como una especie de borbotones o una especie de medallones de adorno entonces en el siglo, no te digo ya el XVI que siempre se dice los castellanos no, ya en el siglo XV incluso hay algún documento principiado ya que habla de las cadenas, pero realmente es por esa esa mala información de lo visual de decir simplemente que que bueno, que esos adornos correspondían a eslabones, y no es así, no es así. Luego ya la histori la historiografía española del siglo XVI la atribuían a la batalla de las Navas de Tolosa. Eso es otro error. Eh, tenemos que tener en cuenta que el propio rey Sancho el Fuerte, pobre porque tuvo que sufrir lo que tuvo que sufrir, pues tenía en esa en esa época pues prácticamente era ...que ha rozando anciano, ¿no?... ...más en la Edad Media, ¿no?... ...entonces cuesta creer que se lanzara con su espadón... Sí. ...de dos metros contra todo un batallón árabe... ...y, y rompiera las cadenas... ...eso es un poco esa leyenda... ...pues bueno, que, que siempre hay en todos los sitios... ...y que en este caso pues se atribuye, ¿no?... ...otra cuestión es de dónde viene... ...de dónde viene el escudo, ¿no?... ...eh... ...hay muchas opiniones al respecto, ¿no?... ...unos dicen que viene de un carbuncle... ...es una especie como de piedra mágica... ...que emana unos... ...o refleja unos, una especie de rayos. Otros, que no estaría descabellado, podían hablar de un crismón y el camino de Santiago... ...y guarda relación quizás con la... Pues, tendríamos el camino de Santiago-Lizarra, que es estrella... ...que tenemos también símbolos de estrella en muchos lugares y que podría guardar relación. Eh, otro tanto dicen de los que vienen de una especie de refuerzo del escudo... ...lo ¿no? que pasa que cuesta creerlo que venga un escudo... ...algo tan, tan vil como en los tiempos en que estamos hablando de, de un poco el honor... ...y un poco del territorio... ...que se trate como un refuerzo de un escudo o un escudo del reino al final... ¿no? ...eso es, me resulta bastante descabellado... ...pero bueno, todas las opciones son posibles... ...lo que sí es cierto es que muchos blasones que se identifican con floriseados en los escudos... ...sí que es cierto que esos escudos sí son refuerzos y no tienen nada que ver con, con banderas dentro de escudos... Al cabo es un mundo que todavía está por, por, por indagar, estudiar más profundamente y que yo creo que lo que habría que hacer en vez de buscar hipótesis es buscar pues, respuestas ¿no? y lo que habría que hacer yo pienso es buscar, hacer un análisis exhaustivo de todas las marcas, de todos los eh, indicios que puedan reflejar una estrella eh, de dónde puede salir su origen y entonces quizás estemos dando con la, pero la respuesta a nuestras preguntas ¿no? Bueno, esto evidentemente queda en manos de vosotros, los arqueólogos los historiadores y bueno, afortunadamente como decimos en este programa, nuestra propia universidad, la Universidad Navarra la, la Universidad del Estado de Navarra que no tiene edificio, pero que sí tiene profesores, pues eh, af afortunadamente pondré manos a la, a la obra y evidentemente, bueno, nosotros conocemos una pista que puede ser lo que aparece en, la, en, la, en el pórtico de la iglesia de, de la Guardia de Ajá. la Sonsierra que ahí sí que aparece exactamente el como decimos, ¿no? El calbuco con todos los... Uh -huh. Esa podría ser un poco la, la referencia más aproximada, sí, ¿no? Sí, eso es también. Por ejemplo, en la catedral de Tudela tenemos también, en lo que sería el claustro, pues los primeros escudos también con un floriseado en su parte interior, el carbuncro, y que son unas barras sin ningún tipo de eslabón. Eh, la cuestión es, es intentar identificarlo en, en fechas las, las fechas más Pues bueno más más cercanas a donde nos podríamos situar en el siglo 11 10 12 pues para intentar darle un mayor significado yo creo que conforme encontremos símbolos con mm, más arcaicos más daremos con la respuesta de lo que intentaba o qué iba a ser ese escudo en un futuro ¿no? entonces bueno eh, paciencia tiempo al tiempo que en un futuro quién sabe si encontramos la solución no Evidentemente estamos seguros de que con la sapiencia que tienen nuestros universitarios y nuestros profesores universitarios navarros lo conseguiremos. Pues nada, muchísimas gracias como todo, como todos los miércoles Iñaki y nada, pues estaremos de nuevo contigo. Muy bien, pues cuando queráis. Venga, Perdón. estupendo, pues queda gasco. Un por. abrazo. Entzutenari Sara Ordago Navarra. Alabedi Irrati. Zirinola karra botxidorra, nondi nahi timin berak gure lehi horra. Zirinola karra botxidorra, nondi nahi berak gure lehi horra. Badiru diaizeu ez den aldakorra, ilun kolore dakar tsoineko atorra. Será, constate será aldera. Ustemadu zuen norbet espechera, constate será mate narria aldera. Esta uartu sobena laster rateran, gastagintutzamenik baizik eta vera. De la basteraz zuru vera, batera hitzain legenera. De la basteraz zuru vera. Sí que sasueyakin, altasunaldi bat eztu honeragin. Satanáis anesik sasueyakin, ez altasunaldi bat eztu honeragin. Abertzaleak badute bildu ben eta ben, Parisera eraman, segunda mí. Tres veces el pledín chante ala ostin, este número 20 No sube, no Benchaje, Río, y... En Órdago Navarra, el Navarro de la Semana. Bueno amigos, si continuamos este Órdago Navarra y después de esta música tan festiva, pues evidentemente es como si estaremos en un maravilloso mercado navarro y de eso vamos a hablar... Precisamente en nuestra sección del Navarro la semana Y para ello tenemos al otro lado del teléfono A Íñigo Gajachaguitia Íñigo, Arsa León Arsa León, bye Hombre, Nos alegra escucharte Bueno, pues eh, Íñigo pertenece a Navarri Y esto Navarri Pues nos gustaría que nos, que nos explicaras a nuestros oyentes En qué consiste Navarri Sí, bueno, mira eh, Navarri es una iniciativa Eh... ...a raíz un poco de, de, de tomar conciencia de la importancia de, de la historia de Navarra... ...para nuestro país y sobre la necesidad un poco de socializar esta idea... ...y de intentar que, que la gente se reúna en torno a esta idea, eh, eh, nace esta, esta iniciativa... ...en la que intenta eh, conjugar lo que es la cultura vasca y la identidad navarra... ¿eh? ...a través de, de un espacio, eh, bueno, pues eh, lúdico... ¿eh? ...que está acompañado eh, la mayoría de las veces con un mercado intercultural... ¿eh? ...y dentro de esta interculturalidad eh, nosotros lo que tratamos en nuestro espacio... ...es de de, de, bueno, de dar eh, firmeza y presencia a la cultura navarra a través de eh, conferencias... Eh, actuaciones musicales eh, actuaciones de teatro para, para niños producciones eh, propiamente y expresamente eh, realizadas en torno a, a la historia de navarra eh, en fin y eso es lo que lo que tratamos con un carácter itinerante de llevarlo de aquí para allá pues pues un par de promotores de, de navarralde que es lo que somos en eh. navarre es un poco el nombre de la, la iniciativa a la que hemos Eh, llamado de, de esa manera ¿eh? O sea, para que nuestros eh, oyentes y sitúan Estamos hablando de un mercado, ¿no? En el cual, pues tú sí, va, eh, va, eh, Estamos hablando en este, en esto Concretamente este fin de semana Nosotros estamos en Lequitio Sí, de eso queríamos hablar y, contigo también eh, Sí, nosotros eh, Nuestro espacio Consta de, de, de un espacio reducido de, de, de cuatro carpas En las que desarrollamos Ya hay un, un Eh, un, ...una exposición eh, permanente sobre el 1512, la, la conquista de Navarra... Y, ...y bueno, pues allí tenemos un espacio en el que desarrollamos todas nuestras actividades estáticas... ...pero ese ese espacio está acompañado de un espacio mucho más simple... ...en el que se desarrolla este mercado intercultural del que te estoy haciendo referencia... Eh, ...¿y por qué el mercado? Porque nuestro objetivo no es realizar un mercado, ni mucho menos... Porque el mercado es una forma de, de atraer gente a un espacio y a nosotros lo que nos interesa es eh, que nuestro mensaje eh, a nuestro mensaje se acerque gente que, que poco a poco vaya eh, bueno pues eh, imprenándose de un poco la, de la idea de esta navarridad que pretendemos eh, bueno pues hacer extensible no Bueno, esto supone otra herramienta más que tenemos los, los navarros bueno y, y, y toda la, la gente de Euskal Herria para conocer más nuestra historia, ¿no? Y digamos que es una iniciativa que es a pie de calle, ¿no? Perfecta, digamos, para pues un viernes, un sábado, un domingo, acercarse por el mercado, ¿no? Y con los críos incluso entrar, ¿no? Es una buena, digamos que es una idea buena para, para ¿no? Para... Efectivamente, lo que pretendíamos es, eh, como te digo, eh, desarrollar una actividad ...dentro de lo que es el, el, el, una actividad lúdica... ...dentro de lo que es el tiempo libre y de ocio... ...que, que en los fines de semana eh, la gente está siempre más más más dispuesta... ...a, a participar de, de un espacio más festivo, ¿no?... ...pero dotándole a ese espacio de un contenido, ¿no?... Y ...entonces el contenido de ese espacio eh, se lo da Navarrerri... ¿eh? ...entonces eh, en ese espacio, como te digo... ...lo que desarrollamos son conferencias teatro para niños eh, conciertos de música en fin, diferentes actividades en las que la gente puede percibir pues esa identidad eh, a la que queremos hacer referencia a la que orgullosamente pues pues pues eh, representamos ¿no? Bueno, ya habéis estado en varios, en varios sitios del país, no eh, ofreciendo este mercado no en Navarri Sí, hemos estado el año pasado en, en Usurvil, Urrechu y Hernani ...y este año, pues, eh, bueno, hemos, hemos empezado... ...vamos a empezar con le Lequeitio... Y, ...y, bueno, pues seguramente habrá más... ...más eh, actuaciones en, en adelante... ...que, que se, estamos a la espera de, de concretarlas, ¿eh? Sí, Lequeitio, que estéis este este viernes 16, sábado y domingo... No, efectivamente, el 16 a la mañana... ...bueno, tenemos todas las tareas de montaje y tal... ...y a partir de la tarde, pues ya desarrollamos... ...un programa eh, muy completo... Eh, a las 5 de la tarde da comienzo lo que es la apertura de lo que es el mercado marinero y ya a las cinco y media pues bueno tenemos ya eh, la exposición permanente del 1512 de la conquista de navarra y a las 6 de la tarde tenemos una un, un, una exposición musicada de, de, de andónony tolosa morao eh, y a la, y ya a la tarde noche tenemos un concierto de pet eh, el, uh -huh. el cantante de vera ...ya el sábado a la mañana... ...bueno pues también toman parte... ...grupos de, de Lequeitio... ...y bueno pues eh, que van a hacer ahí... ...unas exposiciones... ...unas unas cosas en torno a, a los bateles... ...eh... ...y luego a las 12 de eh, el sol altuna... Eh, ...bueno va a hacer una, una conferencia... ...sobre eh, la importancia de, de la historia... ...de Navarra para Vizcaya... ...eh... ...a la una del mediodía... ...Ramón Martí Corena nos deleitará con sus... ...con sus canciones... ...eh... ...y luego a la tarde... ...tenemos eh, Arrain Herriar en memoria Galdúa... Que, ...que es una obra de teatro dirigida al público infantil... y eh, eh, ...que bueno, pues habla un poco de nuestra historia... ...y de que, de lo olvidadizos que somos, ¿eh?... ...siempre contado para, para niños... ...y a las 7 de la tarde tenemos, eh, bueno... ...la perla que, que llamamos nosotros para para Alequitio... ...que es la, la presentación del disco de Aincina... ...Cocínate y Camberala... Eh. Y, y bueno, pues así daremos por finalizado ese sábado y el domingo, pues a las 12 eh, aguirre en, en nombre de Navarralde eh, hablará de las batallas de, de Orreaga y de su importancia para para, para nuestra historia seguirá un, otra vez un concierto del de, de, de laucote de Jan Bordachar eh, de los de Siberua eh, cantos tradicionales del Pirineo, etc. Eh, para seguir a la tarde, dar comienzo con Ibai Esuain, el Bertolariz para hacer un, un juego interactivo con los jóvenes y, y, y, los, y los versos. Y ya terminaremos con, con una proyección de los orígenes de Guipúzcoa y un diaporama de, de Iñaki Tola, en donde bueno, nos aparecen diferentes eh, lugares escondidos de, de esta bella navarra. ¿eh? Bueno, pues como vemos, o sea, un, vamos, un, un cartel completo como un millón de actividades, y bueno, eh, pero evidentemente, pues, la intención esto es ir ampliándolo, y sobre todo en este año 2000, 2012 tan importante, y cómo puede, cómo puede eh, bueno, la gente comunicarse con vosotros, qué es lo que pedís para que se pueda realizar este este mercado en otros sitios, lugares del país, un poco cómo estáis trabajando este este tipo de relaciones. Bueno, pues eh, pues las estamos trabajando mucho y muy a fondo, porque... El... Pues bueno, tampoco somos ajenos a, a la situación económica en la que, que vivimos, entonces nosotros también nos hemos que tenido que adaptar y, y nos hemos tenido que buscar la vida, por, por así decirlo, ¿no? Eh, y entonces, eh, bueno, pues el, los ayuntamientos que quieran realizar este tipo de actividades... Pues, ...pues, bueno, eh, podría llamarnos directamente a nosotros... O ...preguntar por Navarra y en Navarra le podrían preguntar tranquilamente... ...y ya se le daría a las personas de contacto... ...y hablaríamos más directamente de, de las posibilidades de poder desarrollar... Este, ...este proyecto y personalizar este proyecto para cada localidad... ...porque cada localidad eh, elige un poco la fórmulas que, que tenemos... ...las fórmulas que tenemos para, para desarrollar el proyecto... Eh, eh, algunos prefieren que vaya acompañado este mercado, otros mm, han elegido que simplemente eh, eh, lo que es el espacio de Navarreri, se fusione en alguna actividad local... ...que ya está ya de antemano en la agenda cultural... ...en fin, cada uno va vale eligiendo en función de su disponibilidad económica... ...en función de, de su espacio, en función de su de, de su población... ...en fin, no es lo mismo hacerlo en un pueblecito de 2.000 habitantes... Que, ...que en una gran idea de 20.000 habitantes... ...por poner un ejemplo trivial, ¿no? Y, y nosotros, pues bueno, intentamos adaptarnos... Eh, pero pa, como digo yo para lo más importante para este, este proyecto para desarrollarlo es la voluntad política si hay voluntad política de, de, de, de fomentar el, el contenido del proyecto todo lo demás eh, va a ser todo mucho más fácil no solo es una cuestión de dinero el dinero es importante pero también nosotros podemos eh, ayudar eh, a cofinanciarlo y a poder llegar a acuerdos una vez de que, de que la voluntad política sea, sea clara. ¿eh? Entonces, ahí hablaríamos ya más directamente de, de las fórmulas que podemos eh, trabajar conjuntamente y en colaboración con, con la institución local para, para poder desarrollar el proyecto a la medida de, de, del ayuntamiento en cuestión. ¿Eh? Bueno, pues nada, sirva estas ondas para animar a los ayuntamientos de, del país Tanto en este caso de Álava y de, de otros esrialdes Pues para que contacten con Navarralde y con Avalerri Con Íñigo Gallarchaguitia Y nada, se animen a, a este interesantísimo mercado ya a esta idea tan novedosa De difundir la cultura en medio de un ambiente festivo Y que nada, realmente os felicitamos por la idea Y bueno, por supuesto, aquí tenéis estos micrófonos Para que nos vayáis mandando la información De todos los mercados que vayáis organizando Claro Y nada, eh, os deseamos bueno, muchísima suerte porque, bueno, en definitiva estamos luchando en el mismo barco. Sacar la cultura navarra... nosotros también estamos un poco en el mismo barco, me lo has quitado de, de, de la, la palabra de la boca. Y, por supuesto, toda todo toda ayuda vendrá nos vendrá bien a todo el mundo eh, para el objetivo final, que es que poco a poco tomar conciencia para para poco a poco, eh, bueno, pues intentar ir articulando nuestro nuestro país y, y bueno, pues que le podamos dar eh, la forma que deseamos eh, y, y la soberanía que, que, que ansiamos, ¿eh? Pues nada, Íñigo, Escarricasco que eh, por estar con nosotros en este programa y nada, pues encantado, ¿eh? Igualmente, igualmente encantado y ánimo también a vosotros. Venga. Un abrazo. Bueno, venga, agur, ¿eh? Es que agur, va, y lo está Agur. Entzutenari zara, hor dago Navarra. Alabedi irratia. Son catalans tolerants i gent de pau. En tot moment rebutgem la violència, però hem d'anar units si volem salvar la nau. I aquesta nau porta el nom d'independència. El camí serà llarg i ple d'obstacles, però ha arribat l'hora i el moment de començar. No esperem facilitats, tampoc miracles, Sols amb l'esports la independència arribarà. M'he preguntat serenament i a consciència... quin ha de ser el futur del meu país. I m'he adonat que només la independència... ens traurà la frustració i el desensit. que Catalunya, tots els catalans... Parla independència, pensarem les mans. Que tot Catalunya, cap i a ple formó, mereixem respecte, som una nació. Tu divideix, divideix i venceràs. Quan dividim, fem feliç a l'adversari. La divisió sempre sol portar el fracàs. Bens, hi juguem molt, hem de ser tots a sumari. Treballant i aspirant, junts som imparables. Si sumem i aglutinem, tindrà sentit. La força del poble la tenim nosaltres. I no pas la disciplina de partir. Sabeu per què volem avui la independència? Sense vergonya ens han espoliat. És per l'orgull, el cinisme i prepotència, per la mentida que fa temps han instaurat. Visca Catalunya, tots els catalans, per la independència ens darem les mans. Que tot Catalunya canti a ple pulmó, Mereixem respecte, som una nació. Consolidant cada pas amb la raó. I fent servir el seny i la intel·ligència, avançarem tot creant opinió. Fins coronar el cinc de la independència. Vits amb ell d'ovella Lluuitaran per destrossar-nos el camí. Fem-nos nostre la seyera de l'Estrella Rebutjant tot discursini i mesquí. No cal parlar d'estatut ni de sentència. <totipos> estás escuchando ordago Navarra en Alavedi y Ratia La visita en parla Bueno, y vamos a entrar con esta música catalana, estas dos canciones que tienen claramente su intención, puesto que el pasado fin de semana la Sociedad Independentista de Cataluña creó la Asamblea Nacional Catalana, ANC, una entidad cuya meta es conseguir la independencia de esta comunidad para que se convierta en un Estado dentro de Europa, siguiendo los sistemas previstos en las convenciones internacionales vigentes. El magma que ha alimentado esta organización fue la convocatoria durante año y medio de los referéndus independentistas en distintos municipios catalanes. Según los promotores, a esta entidad ya se han afiliado unos 7.000 soberanistas... ...y a su frente se encuentran varios de los más activos partidarios de la independencia catalana... ...empezando por el actor Joel Joan o el cantante Luis Jack... ...el género de la ANC se remonta al 30 de abril del año pasado... ...cuando se realizó la conferencia nacional por el Estado propio... ...para aprovechar la euforia de las consultas independentistas... ...desde entonces miles de activistas han estado trabajando... ...para preparar una estructura que recoja ese espíritu... ...además su hoja de ruta subraya que según los datos del barómetro... ...de opinión pública de la Generalitat... ...los partidarios de un Estado independiente... ...casi han doblado su número en los últimos cinco años... ...y parten de una premisa... ...la vía autonomista se ha acabado... ...ni la queremos nosotros ni la quiere España. Esta hoja de ruta también señala que son necesarias... ...tres condiciones para que la independencia sea posible... ...que haya una mayoría social suficiente de ciudadanos... ...que la quieran... ...que haya una mayoría de diputados en el Parlamento... ...su hoja de ruta es medianamente clara... ...quieren que el Parlamento catalán proclame... ...unilateralmente la independencia... ...y que sea reconocida como tal por la comunidad internacional... ...en este sentido constatan que hay una gran mayoría de indecisos... ...que han de atraer a su órbita para alcanzar el 55% fijado... ...por la Unión Europea, como es el caso de Montenegro... ...y que ha de servir para el reconocimiento internacional... ...de un nuevo Estado por la vía democrática... ...las encuestas de opinión sitúan los partidarios... ...de la independencia en Cataluña, actualmente en el 44,5%. Entre las sanciones... Entre las acciones que prepara se encuentra la marcha por la independencia el 11 de septiembre, Día Nacional de Cataluña, la guiada, constituida por 10 columnas que han de converger en Barcelona, donde encabezarán una gran manifestación con el lema Cataluña, Nuevo Estado de Europa. Otra de sus acciones es configurar el censo nacional catalán, recogiendo el máximo número posible de inscripciones. El movimiento independentista es básicamente asambleario. Lo era por tradición y lo sigue siendo. Quizá por ello nunca fructificó una alternativa independentista radical en Cataluña y todos los intentos por articularla acabaron históricamente como el Rosario de la Aurora. Y este no quiere ser menos. Una gran parte del protagonismo lo tendrán las asambleas territoriales y locales. A partir del 11 de septiembre comenzará una nueva fase cuyo objetivo es ya conseguir la mayoría social para constituir el Estado catalán. La asamblea ya tiene su hoja de ruta y el primer punto, hasta mediados del 2013, se quiere llevar un manifiesto a favor de la independencia que se ha de aprobar todavía para que los plenarios de los ayuntamientos lo suscriban. Esta fase coincide con las elecciones europeas, por lo que la ANC propondrá una gran coalición de partidos catalanes, cuya propuesta estrella debería ser el reconocimiento de la independencia. Además quieren multiplicar las denuncias sobre todo aquello que nos perjudica, uso de la lengua, condiciones laborales, acceso a la vivienda, aplicaciones de derechos básicos, aplicando métodos de resistencia colectiva, pasiva y pacífica. ...en la línea de las acciones practicadas por la cridad a la solidaridad... ...durante los años 80 y 90 del pasado siglo. Luego propone que a mediados del 2013... ...se celebre una consulta municipal en todos los ayuntamientos... ...con una pregunta similar a que se hacía individualmente... ...en cada municipio durante los referéndums de hace un año. A partir de ahí los ayuntamientos en los que gane el CHI han de pedir a través de sus plenos municipales extraordinarios al Gobierno de la Generalitat que inicie conversaciones con el Gobierno español para negociar las condiciones de la separación de los dos estados. Para apoyar las acciones de esta fase se considera conveniente que el Gobierno catalán y el máximo de partidos incorporen a su hoja de ruta la independencia. Paralelamente, otras medidas de fuerza como un cierre de cajas, pagando los impuestos catalanes, pero en vez de dárselos al Estado, ingresándolos en cuentas abiertas para las administraciones catalanas. ¿Pero qué pasa si el Gobierno Central no lo acepta? Sencillo, el presidente de la Generalitat disuelve el Parlamento y convoca elecciones, pero todos los partidos deberán incluir en su programa electoral que en la primera sesión ordinaria del nuevo Parlamento propondrán y votarán favorablemente la convocatoria de un plebiscito de autodeterminación nacional. Y en el caso de que el Gobierno de Madrid tampoco acepte el referéndum, el Parlamento catalán puede optar por hacer la declaración de independencia de forma unilateral. Pero si tampoco pueden hacer este gesto en el Parlamento catalán, Los diputados electos se reunirán en una ciudad europea y constituidos como asamblea de parlamentarios procederán a la declaración unilateral de independencia. La fecha idónea para la proclamación definitiva será el 11 de septiembre de 2014, coincidiendo con el 300 aniversario de la caída de Barcelona ante las tropas de Felipe V. Bueno, y con esto no vamos a seguir porque las declaraciones y todos los artículos que han aparecido que han aparecido referentes a esta asamblea catalana, pues como bueno, podéis comprobarlo perfectamente entrando en internet, son multitud, multitud y nosotros pues nos alegramos porque estamos esperando a ver cuándo se decreta la Asamblea Nacional Navarra. Asteskenero, Arratsaldeko, zazpietatik sortzietara. Alabedi, Erratian. Órdago, Navarra, Navarra, Euskal Enrico, Estatua, Alavedi y Ratia. Todos los miércoles, de 7 a 8 de la tarde, en Alavedi y Ratia, Órdago, Navarra, Navarra, el Estado de Euskal -erría. en Alavedi y Ratia. son estas noticias de todos los actos que se están celebrando en esta semana por nuestra geografía Navarra y como sabéis en este 2012 se multiplican los actos para para comentar y hacer saber qué ocurrió realmente en aquella fatídica fecha para los navarros y como sabéis Navarra Visigi es el grupo más activo de los que tenemos y este 15 de marzo tiene una conferencia en el Palacio de Condestable de Iruña con el tema 500 años de la conquista Eh, ...intervendrá Sergio Ibarren, miembro de la iniciativa... ...y como hemos dicho será en el Palacio de Contestable... ...en la calle Mayor de Iruñea... ...y será a las 11 de la mañana... ...en la Asociación de Jubiladas y Pensionistas Sasoya. Bueno y recordaros también que mañana jueves en Larravechu... ...tendrá lugar y organizado por Orreaga Política Araco... ...Irichi Taldea... ...tendrá lugar eh, una conferencia a cargo de Joseba Ariz Navarreta... ...será a las siete y media de la tarde. El 16 de marzo, viernes, en, habrá una conferencia... ...en la Casa de Cultura de Castejón... ...a las 19.30 horas... ...y en ella estará Pache Abasolo López... Eh, ...y organiza la UBI Kultur El Cartea. El 17 de marzo, sábado... ...habrá una conferencia en el Ayuntamiento de Ahoiz... ...a las 7 de la tarde que eh, tratará sobre los 500 años de la conquista, organiza la Comisión Popular del Quinto Centenario de Aoi. Bueno, y como ya hemos comentado en nuestro en nuestro programa, eh, Navar Navarri organiza una soca en Lequetio, este jueves 16, el sábado 17 y domingo 18. Os animamos a que acudáis a este mercado porque aparte de disfrutar de todas las viandas y todos los productos que se venden, podéis encontrar nuestra cultura, la cultura de Navarra. Bueno, ya están los teletipos de todo el mundo mundial, la foto de Sim Connery gritando Gora Nafarroa. La redacción de Berchoco actúa rápida y eficazmente. Sin duda creemos que Jim Coneri estará a nuestro lado. Bueno y como siempre recordamos que Órdogo Navarra es un programa organizado por la Asociación navarrate Tetaldea que se dedica, como bien sabéis, a difundir la cultura navarra. Bueno, como también recordaros que Navarrate tiene una web, blog, navarrate.blogspot.com y nada, también tenemos nuestro correo navarratetaldea.gmail.com para que, bueno, si queréis contarnos cualquier cosa o si no os gusta nuestro programa, pues bueno, podéis decirlo perfectamente. l'écriture après l'imprimerie la parole dans la matière toujours tous les de 7 à 8 de l'après-midi en Alabedi y Ratia Ordago Navarra Ordago, Navarra Bueno, queridas oyentes y queridos amigos, otro micro en más, Ordago Navarra llega a su fin. Esperemos haberte aportado con el programa de hoy más razones para que puedas entender el mensaje que desde estas ondas soberanistas transmitimos. Nos queremos marchar de España porque España nunca nos ha querido a los navarros, pero tampoco pero también la historia demuestra que España tampoco quiere a los españoles. En momentos de crisis, un gobierno que se pueda denominar digno debería luchar por tomar medidas para que la población sufriese lo menos posible las consecuencias de la crisis, luchar para que no sufran las capas más débiles, organizar y repartir ayuda para que entre todos salgamos adelante, en definitiva, defender a su pueblo. En cambio, lo que estamos viendo en estos momentos en España nos demuestra todo lo contrario. Y es precisamente la clase obrera, tanto Navarra como española... ...la que sufre directamente todos los recortes de un gobierno... ...de una España que siempre estuvo y está en manos de unos pocos... ...los de siempre, los descendientes de los militares que conquistaron Granada... ...Navarra y Cataluña, los descendientes de los franquistas... ...que aniquilaron la España republicana... ...todo sigue atado y en manos de los de siempre. Para los emigrantes españoles y sus hijos afincados en Navarra... ...esta es la mejor lección que su empeño en defender España... ...y luchar contra lo vasco le puede hacer reflexionar... ...si será mejor para el futuro de sus hijos... ...el seguir en España o vivir dentro de Navarra. Ha llegado el momento de que todos hagamos esta reflexión... ...si queremos tener un futuro mejor... ...el Endacaria Aguirre en aquellos pocos meses del 36... ...de absoluta crisis... ...demostró como un mini gobierno nación... ...luchó por defender a su pueblo y eso fue lo que hicieron... Magnífica historia para demostrar cómo gobernaríamos los navarros nuestro país en época de crisis. Mejor, mucho mejor, puesto que seguramente nuestro país en estos momentos no estaría en crisis. La razón de la independencia, además de la histórica y política, es ahora más que nunca económica y en este terreno es donde nunca los españoles nos podrán vencer. Por lo tanto, es el momento de dejarse de miedos y aceptar que es el camino más adecuado. Es el momento de mayor debilidad de nuestro enemigo y debemos aprovecharlo si no queremos caer en el atraso cultural y económico al que de nuevo los franquistas están sometiendo al pueblo español y que garantizará para sí para la siguiente generación que España siga siendo el comienzo de África. Nosotros los navarros somos el sur de Europa y lo podremos demostrar con nuestra cultura, nuestra manera de entender al ser humano, Y con nuestra manera de hacer las cosas y con nuestra pasión por defender nuestra tierra. Navarra es posible y en tus manos está. Has escuchado Ordago Navarra, el programa de la Nación Navarra. Agur.